Son las nueve en punto de la mañana, tenemos casi 23 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 3 de agosto. Seguimos un año y medio después pendientes del parte de contagios del COVID... ...porque aún no se ha podido frenar la expansión de esta pandemia. La variante Delta, mucho más contagiosa pero no tan grave como las anteriores... ...es la responsable de que este verano no hayamos alcanzado la recuperación deseada. La vacunación va a buen ritmo y en Elche esta semana, ya lo anunció ayer el alcalde, se espera vacunar a 16.000 jóvenes de la franja de edad de entre 29 y 20 años. En la ronda de noticias veremos si nuestra tasa de incidencia sigue subiendo tras la actualización de los datos que lleva a cabo todos los martes y viernes la Consellería de Sanidad. El pasado viernes se situó esa tasa de incidencia cerca de los 400 casos positivos acumulados por cada 100.000 habitantes en Elche, lo que se traduce en una mayor presión asistencial en los hospitales. Según el balance de ayer, en el general ya hay 18 pacientes COVID en planta y ninguno en la UCI, mientras que en el Vinalopó hay 4 pacientes graves en UCI y 6 en planta. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, Aseguró ayer que el 92% de pacientes ingresados en UCI por coronavirus en los hospitales valencianos no tienen la vacunación completa y 8 de cada 10 personas ingresadas en planta tampoco. Estas cifras para Barceló demuestran que la vacuna es el principal activo que existe contra la inf infección. El virus continúa entre nosotros, no nos cansamos de repetirlo y hay que seguir respetando las indicaciones Para mantenerlo a raya, quedan aún personas pendientes de recibir su primera o segunda dosis, y si las que están vacunadas no usan mascarilla ni guardan distancias o relajan la higiene de manos y la ventilación, puede incrementarse la transmisión. En la ronda de noticias, por tanto, hablaremos más sobre la pandemia y sabremos si estamos o no doblegando la curva de contagios, como anunció hace una semana la consejera, o seguimos todo lo contrario, aumentando. Además en unos minutos hablaremos del Parkinson, seguiremos abordando los actos que algunos entes festeros han mantenido para los próximos días con el fin de recuperar algo ese espíritu de las fiestas paternales que se nos han ido un año más y acabaremos con la música, con ese festival de la canción para jóvenes con talento que empezará mañana en el Ordebaix. Hoy se cumplen 45 años de la muerte en accidente de tráfico de una de las cantautoras más llamativas del pop español de los 70. Hablamos de Cecilia y con su música comenzamos. Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía al hombre un poco de mal genio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía L' han devuelto la alegría Qui la escribía versos, dime quién era quien la mandaba flores por primavera Qui cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violeta. A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio. ¿Quién puede ser su amor secreto? vive así de día en día con la ilusión de ser querida quien la escribía versos dime quién era quien la mandaba flores por primavera quien cada nueve de noviembre como siempre sin tarjeta manda un ramito de violetas Y cada tarde al volver su esposo cansado del trabajo la mira de reojo no dice nada porque lo sabe todo Sabe que es feliz, si sí, de cualquier modo Porque él es quien la escribe versos el su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego calla Quien la escribía versos, dime quién era ¿Quién la mandaba flores por primavera? Y en cada nueve de noviembre, siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? ra ra ra, ra, -ra, -ra, ra, -ra, -ra, ra, -ra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 Diviértete en las fiestas de Elche. Sé responsable. Ayuntamiento de Elche. La Glorieta con Rosemary Alonso. Pasan 7 minutos de las 9 de la mañana y saben ustedes que se han hecho muchas versiones de las canciones de Cecilia. Nosotros nos quedamos con la de Lidia Pujol, una cantautora catalana que domina la escena y que fusiona numerosos estilos musicales en su álbum si no fuera porque se nos presenta como la Cecilia de 2021 si no fuera porque me tienen que enterrar y que cuatro cipreses negros se comerán mi sueño si no fuera porque mi padre siempre llora en los entierros me mataría mañana sin pensar en ello Si no fuera porque alguien me llorará eche de menos mi cuerpo, mi manera de vida. Si no fuera porque mi amante es algo sentimental Me mataría mañana sin pensar pensarlo mal se acordará para decir Dios la guarde o el diablo la tendrá si no fuera porque es tan triste convertirse en recuerdo me mataría mañana sin pensar Si no porque me quedan confesar para abrirme el cielo de par en par Si no fuera porque he pecado y no pienso volverme atrás te mataría mañana sin pensar lo más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 la glorieta con rosmary alonso y seguimos ahora con novedades musicales porque el artista asturiano melendi se ha juntado con el dúo venezolano maúl ricky para lanzar esta canción que ya sabe a verano la boca junta ah Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo a modo con mucho cuidado y sin tirones Quiero ser como un mono besos en los documentales apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales y que el frío no cale los huesos aunque habíamos pinguinos delante Yo quiero lo lento Quiero amarte, quiero amarte Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte en la distancia oculta Así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a dar? Si sí, ya tenemos la boca juntas Si sí, ya tenemos la boca juntas Tú llegaste y lo cambiaste todo Yo no era nadie lo entregaste todo Yo que pensaba que iba a ser igual Pero te desnudaste y eso a mí me puso mal ¿A quién me tienen llamando a doctor? ¿A que me mejoren, no sé qué me pasa Ahora que te tengo solo compro flores Te dedico canciones, no sé qué me pasa Te estoy contando los lunares de tu brazo Y con mi beso recorriendo tu cuerpo Paso a paso pa' que no dure Paso a paso pa' que no dure Dame tu mano y bailemos un bolero oh llevarte al pie procurar en el ar de la distancia adulta. y así tú no te asustas en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta ¿cuándo me vas a decirte quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca, si tenemos junta. La boca junta Si ya tenemos Si ya tenemos Doctores, pa que me mejoren, no sé qué me pasa y ahora que te tengo solo compro flores dedico canciones no sé qué me pasa. Y que el frío no cale los huesos aunque veamos pingüinos delante porque yo quiero verte lo lento quiero amarte, quiero amarte. Dame tu mano y bailemos un I 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosemary Alonso Pues hemos llegado a las 9 y cuarto de la mañana y tras esta selección musical tendremos más estrenos. Después vamos a comenzar la primera de las entrevistas programadas para este martes 3 de agosto. Hablamos de la Asociación de parkinson en de Delche porque acaba de lanzar una campaña para visibilizar el papel de las cuidadoras con esta enfermedad. En la presentación de la iniciativa que tuvo lugar la pasada semana en el Ayuntamiento de Elche se proyectaron varios audiovisuales y además se dieron detalles en del primer encuentro participativo que se va a llevar a cabo bajo el título «Mujeres invisibles cuidadoras con Parkinson». Pues bien, para hablar de la campaña, de este trabajo, contamos con el psicólogo de la asociación, Víctor Márquez, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Víctor. Hola, muy buenos días. Y también te agradecemos que en tiempo de vacaciones ¿De hayas querido venir a este estudio para hablar precisamente de este trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué esta campaña es necesario dar a conocer que hay cuidadoras con Parkinson que no renuncian ...o no pueden renunciar a las cargas familiares? Bueno, lo importante es sobre todo para concienciar a la ciudadanía... ...y a las propias personas que les afecta esta situación... ...tanto a las propias mujeres como sus familiares. Eh, nosotros nos dimos cuenta que varias de nuestras eh, usuarias... ...a veces prescindían de acudir a las terapias por obligaciones en su casa... ...cuidar nietos eh, otro tipo de obligaciones... Entonces estaban perdiendo parte de su terapia que deben realizar y esta problemática viene desde siempre, así que se nos ocurrió que sería bueno hablar sobre este tema y concienciar a toda la ciudadanía. Y aunque el título de la campaña que ha surgido en la asociación de Parkinson hace referencia a mujeres con Parkinson, nosotros vamos a dar cabida a todas las personas con una enfermedad crónica que además tienen que ser cuidadoras o cuidadores. Usted es el psicólogo, ¿esta situación cómo afecta? ¿Por qué habla de en femenino? ¿Por qué son cuidadoras con Parkinson las que tienen que renunciar a su terapia para ocuparse de su familia? ¿Esto no ocurre con los usuarios, eh, con los hombres con Parkinson? En la mayoría, no, no diría al 100%, porque tampoco me quiero pillar los dedos, pero en su gran mayoría son las mujeres y eso viene a raíz de la cultura que tenemos en España. Bueno, en España y en todo el mundo la mujer siempre ha tenido ese rol de, de cuidadora y a pesar de los años y a pesar de enfermedades que pueda tener, sigue eh, con ese rol siempre que, que la enfermedad se lo pueda permitir y si no, sacan fuerzas de donde sea, que ese rol es eh, muy difícil que, que se lo dejen a un lado. Entonces, ¿qué hay detrás de ello? ¿Una familia egoísta o una familia educada o una usuaria educada con los roles machistas? Bueno, puede haber de todo, puede haber una mezcla de todo. Evidentemente, la cultura de ese rol machista es, está muy afianciada. Eh, una familia egoísta que no se da cuenta, más que egoísta, es que no percibe la necesidad que tiene eh, su madre o su pareja, quien sea en este caso... Eh, que no percibe la necesidad que tiene también de ser cuidada y que hay ciertos esfuerzos y ciertas tareas que con la enfermedad o le cuesta mucho realizar o ya no puede y está haciendo un sobreesfuerzo. Pues hablemos de la enfermedad porque alguien con Parkinson, eh, ¿cómo se deteriora? Eh, ¿qué, ¿Y por qué es importante la terapia? ¿Qué pierde? ¿Qué es lo primero que pierde? ¿Movilidad? ¿Memoria? ¿Qué ¿Qué es el Parkinson? Bueno, la enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa y ataca sobre todo a nivel motor. Donde primero se va a notar es a nivel a nivel motor. Sobre todo van a notar que sus movimientos son mucho más lentos. Eh, el famoso síntoma del temblor no lo desarrollan todas las personas. Hay personas que tienen Parkinson pero no tienen temblor. Lo que sí van a notar es el lentecimiento, rigidez muscular, eh, problemas a la hora de caminar por la inestabilidad postural, Y la enfermedad también tiene otros síntomas no motores, que pues pueden ser eh, eh, depresión a nivel psicológico, ansiedad. A nivel cognitivo sí que se pueden dar eh, deterioro cognitivo a nivel de atención. A nivel de memoria está relacionado con la atención porque uno no se va a poder acordar de algo que no se ha podido fijar. Pero sobre todo a nivel de funciones ejecutivas, organizarse, planificarse, eh, ser más flexible mentalmente. pues todo eso va a haber un deterioro por culpa de la enfermedad y de los años que vayan pasando con la enfermedad. ¿Y qué terapias son las que pueden frenar ese deterioro que ustedes, desde la Asociación de Parkinson, eh, ofrecen a las cuidadoras con Parkinson? Además de la terapia farmacológica, que es eh, con neurología quien se lo va a recetar, de las terapias no farmacológicas, que son lo que hacemos en la asociación, fisioterapia para tratar a nivel motor, también logopedia porque otra de las, eh, de los síntomas que va a afectar es en el habla, en la proyección de la voz y la terapia eh, cognitiva, la estimulación cognitiva, pues para evitar ese deterioro a nivel cognitivo de la atención, memoria, funciones ejecutivas. Además, como esto acarrea problemas psicológicos, pues también tienen a su disposición terapia psicológica, tanto para las personas afectadas como para los, los propios familiares. Dere, de, eh, hábleme de cifras, porque ¿cuál es el perfil del usuario que va con Parkinson a la asociación? Bueno, en la asociación eh, la mayoría son personas eh, mayores de 65 años, pero sí que este año estamos viendo que se están eh, acercando y apuntando personas jóvenes. Entonces, ¿En el perfil... ¿Jóvenes de cuánto estamos hablando? ¿Mayores? Menores de 60 años, ¿Sí? 50, alguno hay de 40. Entonces, es una enfermedad que en su mayoría va a afectar a personas mayores. El, el índice de probabilidad que para desarrollarla aumenta con la edad, pero no se descarta que pueda haber en personas jóvenes. De hecho, hemos estado hablando este año con algunas mujeres que han desarrollado la enfermedad antes de los 20 años. Eh, eh, eh, ¿Con lo que la depresión es uno de los síntomas más mm. eh, habituales? A nivel psicológico sí, porque en la enfermedad de Parkinson afecta a la, a la dopamina, afecta a las funciones que realiza la dopamina en el cerebro, y esta, esta neurona, este neurotransmisor, está eh, influenciado en en, la, en, la, en, los, en el ánimo entonces a la, el déficit de dopamina va a hacer que nos estemos más predispuestos a sentirnos tristes A sentirnos deprimidos más apáticos que son síntomas que correlacionan con la depresión eh, y sobre todo si es una persona joven aún eh, será mucho mayor esa depresión ¿no? O, o no? Eh, bueno, eh, ya va a depender del tratamiento que tenga claro. a nivel psicológico y neurológico, pero claro, eh, además de la parte neuroquímica, hay que añadir que uno se percibe a sí mismo como más eh, incapaz de realizar cosas, de percibirse que la vida que tenía planificada ya va a ser totalmente diferente y eso a nivel emocional pues hay que tratarlo y es, y es complicado, entonces es es parte del proceso de la enfermedad que haya etapas en las que se encuentren más tristes, más apáticos y por eso es importante el tratamiento de tanto farmacológico como psicológico de, y las terapias no farmacológicas. ¿Y los diagnósticos son certeros? ¿O el Parkinson se puede confundir con el Alzheimer? Eh, eh, ¿Cómo está en la actualidad? Eh, el... los eh, eh, Sobre todo el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, cada vez eh, se afina más. El, el diagnóstico, ya dependiendo del de, momento en el que acudas por los síntomas, a veces se puede confundir precisamente pues con una depresión, por esos primeros síntomas de, de apatía y a veces se puede confundir con otro tipo de enfermedades. Entonces la persona tiene que llevar un seguimiento a lo largo de varios meses o años para identificar concretamente que se trata de Parkinson o algún tipo de parkinsonismo. Entonces, de media, ¿cuánto se tarda en diagnosticar la enfermedad de Parkinson? Entre nuestros usuarios, que es lo que manejamos, uh -huh. la media más o menos está entre año y medio o dos años. Eh, ¿Esto perjudica, eh, este diagnóstico tan tardío, puede perjudicar a la, al, al enfermo? ¿O realmente el Parkinson es una enfermedad que va lentamente deteriorando a la persona? Pues eso va a depender de la persona. En cada persona va a una velocidad diferente. Evidentemente, cuanto más pronto se hace el diagnóstico, muchísimo mejor. Pero ya no solo el diagnóstico, es que la persona tome cartas en el asunto y diga vale, pues me voy a someter a las terapias que tengo que realizar nada más saber el diagnóstico. Por eso es muy importante que desde las consultas de neurología eh, sepan eh, indicar que, bueno, está la parte farmacológica que la tienes que hacer pero también está la parte no farmacológica que en las asociaciones es donde te la van a poder eh, donde vas a poder disfrutar de ellas y también vas a tener un seguimiento mucho más cercano de los profesionales que están allí tiene cura el alzheimer o es igual que hay perdón el parkinson o es igual que el alzheimer. No, no tiene cura. De momento, las enfermedades neurodegenerativas eh, se quedan de momento sin cura. Bien, ¿y los tratamientos son efectivos? ¿Retrasan? ¿Pueden retrasar bastante esa, ese deterioro? Sí, a ver, los tratamientos eh, cada, cada vez van siendo más efectivos. El problema es que hay que eh, afinar bien con qué tratamiento le queda a cada persona. Así que los eh, profesionales a veces eh, a nivel médico hay que hacer un rompecabezas para ajustar bien la medicación para la persona y bueno, eso también a nosotros que la parte no farmacológica nos ayuda a poder tratar mejor a la persona cuando viene con unos síntomas menores, eh, cuando está bien hecho el, el tratamiento, pero ajustarlo es complicado. Bien, pues hemos hablado de la enfermedad, del trabajo que ustedes realizan en la asociación, que por cierto, ¿la sede donde está? ¿En el Arden Montenegre? ¿Siguen ustedes en Altavix? Sí, sí, en el huerto Montenegro, eh, allí dentro del huerto está la, la casita, sede. que es la sede de la asociación. ¿Y sigue sin tener ascensor? Y seguimos sin tener ascensor a día de 3 de agosto, cuando ya se prometió hace varios meses y años, y así tenemos una sede llena de profesionales que podemos atender la enfermedad de Parkinson, pero no accesible, tanto por la falta del ascensor como por una falta de una rampa en la entrada y un buen camino por el que puedan eh, transitar las personas y no cuando llueva se, se quede todo embarrado y cueste ir con andador y con silla de ruedas. y Madre mía, las deficiencias de estas instalaciones, ¿qué provoca? ¿Más lista de espera que no puedan ustedes atender o incluso unas instalaciones que son las que las dimensiones que tiene ese huerto, esa casa de campo sin ascensor, ¿hay lista de espera? Bueno, pues la limitación que nos hace no tener ascensor eh, en esta época de COVID nos ha hecho tener más lista de espera, no poder atender a todas las personas que nos gustaría por la falta de espacio, porque no poder aprovechar con todas las personas la parte de arriba, solo los que pueden subir escaleras, que son poquitos, eh, nos hace... Mmm, disponer de un espacio más reducido y por lo tanto para salvaguardar su, eh, su salud tener que reducir el aforo no se entiende que todavía no, no se haya o el ayuntamiento no haya cumplido lo que ha prometido no, no se entiende no se entiende desde hace tiempo sabemos que han ocurrido cosas pero bueno esto eh, han ocurrido estas cosas por pues, al final por una mala gestión por Eh, una falta quizá de, de interés, de prioridades y bueno, pues... Bien, eh, vamos a hablar ahora de esa campaña que al menos el ayuntamiento se sí ha apoyado la sí. campaña eh, que habéis presentado para eh, visibilizar ese papel de las cuidadoras con Parkinson ¿En qué consiste la campaña? Porque hemos hablado de dos eh, vídeos esos vídeos, mm -hmm. eh, todo, este, todo lo que usted ha estado hablando Sí. ¿Se refleja en el vídeo el trabajo de esas cuidadoras con Parkinson? Se refleja parte, se refleja parte porque resumirlo todo en un vídeo, vamos, eh, da para una película de Los Vengadores y, <risa> y cinco más. Eh, se refleja partes es, es un vídeo de ficción pero que puede reflejar la vida de, de muchas de las familias. El ya he comentado, el objetivo es sensibilizar, se sensibilizará. ¿Dónde a, podemos ver esos vídeos? Esos vídeos los podemos ver tanto en la página de la asociación parkinsonelche.es como en las redes sociales que tiene la asociación y si no me equivoco creo que el ayuntamiento también en sus páginas ha puesto ha puesto el vídeo para que se pueda ver. Es lo que usted ha comentado es una necesidad que las familias o una concienciación de los ciudadanos de que las mujeres con Parkinson, por favor, que no renuncien a sus terapias ni a sus tratamientos por cuidar de la familia. Claro, pero uh -huh. aquí viene la cuestión, si lo hacen también es porque no tendrán recursos. Claro, eh, la falta de la falta de recursos hace que pues, uno tenga que sacrificarse. Y por eso le pregunto, los ¿estos usuarios que son dependientes, uh -huh. eh, les está funcionando la ley de la dependencia a las administraciones públicas? Ya hemos visto cómo fallan en cuanto a la asociación en las instalaciones, pero ¿también fallan a los usuarios? Bueno, ahora lo que falla es esa lista de espera que tienen al menos dos años que esperar eh, respuesta. Y... Nosotros siempre recomendamos que cuando acuden a la asociación, que aunque no se encuentren físicamente deteriorados y seguramente vayan a, a rechazar la dependencia, pues que lo vayan pidiendo para agilizar luego el papeleo, si luego hay que recurrir, porque esta enfermedad hoy te encuentras bien, pero dentro de unos años la enfermedad ha ido avanzando y no te vas a encontrar tan bien. Entonces, tarde o temprano vas a necesitar eh, esas ayudas públicas que, que se dan, que te pertenecen y... Y no hay que tener vergüenza en hacerlo. Eso no te hace menos válida, no te hace ser menos útil. Es simplemente una ayuda para poder llevar tu enfermedad, tu día a día, mucho mejor. No es una ayuda muy cuantiosa, pero ¿eh? menos que cero siempre mejor. O sea, pues, más que cero siempre es mejor. Claro. ¿Ustedes les ayudan a tramitar eh, precisamente las solicitudes de la ley de la dependencia? Así es, la trabajadora social, Edurne, es la que se encarga de, de esa cuestión y ella eh, les ayuda a, a gestionar todo eso, pero uh -huh. son ellos los que luego tienen que llevar los papeles a... Uh -huh. A donde corresponda Pues no se han conformado ustedes solo en la proyección de esos vídeos en redes sociales y en otros lugares, sino que también van a, o ya lo anunciaron, van a organizar un encuentro eh, bajo el título Mujeres Invisibles Cuidadoras con Parkinson. Ese encuentro, esa primera edición de este encuentro, ¿dónde sí. se va a celebrar y, y para qué va a ser eso? ¿A quién van a invitar ustedes en ese encuentro? Pues se va a celebrar el 30 de septiembre a las 5 en el famoso Bailongo. Va a ser allí. Eh, invitadas están todas las personas, pero sobre todo aquellas mujeres que sean cuidadoras y tengan una enfermedad crónica. no solo, o sea, no solo pues, Parkinson. No solo Parkinson. Aunque este proyecto haya surgido en la, en la asociación de Parkinson, esta problemática la tienen... Eh, todas las mujeres que tengan una enfermedad crónica así que todas están invitadas tanto ellas como sus familiares porque lo que queremos hacer es concienciar y dar algunas herramientas también para saber cómo gestionar eh, esta problemática eh, eso es lo que le iba a preguntar ¿cómo se gestiona esta problemática? ¿qué bueno, herramientas ella. puede tener esa esa mujer bueno. eh, que tiene que cuidar ¿Y qué tiene además una enfermedad? Bueno, lo primero es, es ser consciente de cuánto tiempo dedicamos a, a cada tarea que tenemos. Y ya después, ¿de qué manera puedo hacer para que mi entorno me ayude? Porque me, alguna de las cuestiones que surgió es es que tampoco lo que queremos es que ellas dejen de hacer cosas, que dejen de sentirse útiles. Pero sí que su entorno la puede ayudar de alguna manera. A lo mejor su entorno no se está dando cuenta que necesita ayuda. Y quizás sea ella la afectada la que deba solicitar esa ayuda. ¿De qué manera puedo hacerlo? Pues todo ese tipo de cosas se van a tratar. No quiero hacer más spoiler porque claro, si no, pues, claro, no claro. te apuntas, así que apúntate. <risa> el, ¿Los ponentes eh, son de la asociación o van ustedes a traer a, a más profesionales? Eh, nosotros vamos a moderar, sí. eh, tanto la trabajadora social Edurne como, como yo, vamos a, a dirigir el, el encuentro y las ponencias van a ir sobre todo a cargo de las propias personas que, que asistan, que vayan a contar su, su propia experiencia, sus inquietudes. Nosotros nos vamos a dedicar a moderar y, y a hacer alguna dinámica con respecto uh -huh. a el tiempo que, que estoy dedicando a ciertas tareas y cómo solicitar uh -huh. o cómo pedir algún tipo de ayuda. Hemos hablado y ya terminamos, hemos hablado de el perfil del usuario que va a la asociación de Parkinson, Eh, pero me gustaría eh, abordar el tema del impacto que ha tenido la pandemia con ellos. Sobre todo, ¿hay usuarios, hay gente con Parkinson que vive sola? ¿Ese quizá también sea una de las problemáticas más graves? Claro, eh, las personas que no tienen un apoyo familiar, en ellas es donde más se ceba la, la enfermedad. Y en esta época de, de pandemia, pues para ellas ha sido un, un gran mazazo. Para, bueno, en general, para todos. En nuestra asociación hemos visto que esta pandemia sino a todos en su gran mayoría les ha afectado negativamente, eh, ya sea porque no han podido tener la actividad suficiente y también porque no han podido relacionarse con otras personas que eh, es que a nivel social eh, se encuentran mucho más eh, perdidos, más deteriorados con más miedo. Pues, Víctor Márquez, muchísimas gracias por el trabajo que realizan, por atender no solo a los eh, enfermos, sino a sus familias también. Sí. Y, evidentemente, suerte en las reivindicaciones y también en estas campañas de sensibilización. Qué buena falta hacen. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Tele Elche Radio Marca. 101.4. La Radio de Elche.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 Todo para la higiene de tu negocio. 965 48 35 35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 Pues seguimos con más estrenos musicales, como les hemos anunciado, la Santa Cecilia, el cuarteto bolero, pambos, anova y soul, ganador de un Grammy, ha regresado este verano para presentar un nuevo sencillo, Quiero verte feliz, junto a la cantautora mexicana Lila Dons. Y suena de esta forma...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 La glorieta con Rosmar Alonso Son las 9 y 41 minutos de la mañana y nosotros seguimos con más novedades musicales vamos a ver cómo suena la nueva canción de la cantante India Martínez y Nia, Mi luna llena, un tema que promete para convertirse en el bolero de este verano Si las estrellas de mi cielo son los lunares en tu espalda Que recorro con mis labios, que acaricio con el alma Que toco con mis dedos El amanecer cada mañana si por ti daría la vida, yo te juro, no te miento. Si libré mil batallas, por un segundo de tu tiempo, por crecer a tu lado, junto contra marea y viento. Así que voy a verte, en cada espacio y hasta esta habitación. Así que voy. Llena. Es el calor de tu abrazo, el que construye mi techo, el que guía cada paso, el compás de mi pecho, qué cosas con tu risa, todo lo que había deshecho. Así que oh, oh, oh, oh, oh. 1.4 TeleE Radiomarca. La voreta de la mar, sí? La vorilla a la mar. no? Filtres d'Instagram. Tots els que vulguis. Filtres de cigarret. Ni un like. Bore peixos busetjant de pulmó. Of course que sí. Ficar de fum als pulmons. Doncs millor que no. A ells ho tenim molt clar. Sense fum, a el platges, are more much fun per això totes les nostres platges han estat declarades platges sense fum i ben happy que estem col·labora i respirem all together Ajuntament d'Els La Glorieta con Rosmar i Alonso són les 10 menys cuarto i seguim escoltant més música de Cida Dios és el nou pop de l'artista la i compositora portuguesa Mafalda i per primera vegada nos canta en castellano. Estic casi dormida y me giro Y mis pies tocan los tuyos, siento frío Ya no es lo mismo que antes Apenas puedo abrazarte No hace falta ni arreglarlo ni romperlo La verdad que ya no es cómodo el silencio Creí que esto cambiaría Ya cuento los días Pensé que sería tu día Nadie es la culpa Esto no es nada fácil Fácil sé que sería tuya, que nadie es la culpa Y esto no es nada fácil, fácil No sé, no sé decir adiós No sé, no a sé decir adiós Y yo no siento, siento tú No sé, no sé No sé no sé decir adiós no sé no sé que te haces adiós, las mismas preguntas Hace más de tres noches que no me buscas Lo que se ve no se juzga Ya no te confundas Si te voy a perder Tengo que dejarte ir Si te voy a perder Yo lo tengo que decir Pensé que sería tuya Nadie es la culpa Y esto no es nada fácil, fácil. No sé, no sé decir adiós. No sé, no sé decir adiós. Y yo no siempre siento tú. No sé, no sé decir adiós. No sé, no sé decir adiós. No sé, no sé decir adiós no sé no retira sé a es que no sé sé sé. Conseña, enséñame. Es que no sé, enséñame. Yo sé que hay no amor y no quiero pedir perdón. No sé sé sé sé sé. no sé no retira sé a a Dios y yo no siento, siento tu a mi no sé, no sé a Dios no sé, no sé a Dios no sé, no sé a Dios no sé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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmaría Alonso 9 y 49 minutos de la mañana, tenemos 25 grados de temperatura y nosotros continuamos con más entrevistas. Les contamos que la Asociación de Moros y Cristianos de Elche no se ha resignado y ha continuado aportando actos para mantener vivo ese espíritu festero de sus integrantes y con ello ha cubierto los huecos que nos ha dejado la suspensión de estas fiestas patronales. Por ello se han realizado exposiciones eh, y se ha proyectado también en el Gran Teatro un documental que repasa cuatro décadas, 40 años de historia de las fiestas de moros y cristianos. Pues bien, para hablar de lo que se ha hecho y de lo que se está preparando, contamos con el presidente de la asociación, Julián Fernández, a quien le damos los buenos días. Julián, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, Julián, ¿por qué este documental sobre la historia de la Festa de Moros y Cristianos declarada este mismo año de interés turístico autonómico? Pues precisamente el motivo fundamental fue esta declaración. Nosotros, cuando se nos anunció esta gran acontecimiento, que fue la declaración de interés turístico autonómico, desde marzo de este año eh, pensábamos que era bueno de alguna forma realizar alguna actividad que tuviese relación con esta declaración porque al fin y al cabo pues, aparte de que es un orgullo para todos los festeros y etcétera también no es para nuestra ciudad y consideramos que debíamos hacer alguna actividad que estuviese enmarcada dentro de lo que era la propia declaración y por ello hicimos eh, tres actividades muy concretas bajo el paraguas de la declaración de interés turístico la primera de ellas fue colgar en las fachadas de las de las clarizas unas imágenes de moros y cristianos antiguas gracias a la cesión que nos hizo la familia de baristo román de todo su eh, su fondo fotográfico y que hoy en día se puede ver perfectamente eh, como he dicho antes en la fachada de las clarizas son fotos muy antiguas en segundo lugar eh, queríamos hacer una especie de recuerdo de lo que es la fiesta de moros y cristianos sobre todo eh, aquello que no se ve es decir, ¿qué siente el festero? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo se expresa? ¿Qué sentimientos tenemos? ¿Qué vivencias? Y realmente, pues, eh, tuvimos la suerte de contar con Pablo más director de cine, hijo de Elche, que enseguida nos captó la idea y realmente el viernes pasado pudimos verlo en el Gran Teatro y, bueno, hoy, hoy igual que aquel día, cada vez que lo recuerdo y hablo de él, pues tengo los pelos se me ponen de punta porque fue muy emotivo, eh, fue muy, muy nuestro. Es un documental que en breve podremos ya verlo todo el mundo porque va a estar expuesto en redes sociales, en la página web de la asociación, porque creo que es vale la pena verlo. Estamos encantadísimos de ver el documental. Y en tercer lugar, dentro de este paraguas de la declaración, el sábado tendremos un concierto de música festera en Los de Baís pero son las tres actividades, digamos, exclusivas que hemos enfocado para lo que es la declaración de interés turístico autonómico. Y el concierto, porque sabemos el resultado de esa eh, exposición de fotos en Las Clarisas, sabemos también del resultado de ese documental, porque se proyectó el viernes en el Gran Teatro y pronto se proyectará en redes sociales, pero del concierto de música de este sábado, que han escogido ustedes? ¿Cuál es la música bueno, que van a mostrar? Eh, va a ser, evidentemente va a ser música festera, pero este año tiene una particularidad este concierto. No es un concierto, digamos, al uso como otro concierto festero. Queríamos que fuera un festero, un concierto, perdón, muy festero de Elche. Y por eso se van a interpretar 10 13 piezas, moras y cristianas, y cada pieza va a ser dedicada a una de las compasas que componen nuestra asociación la mayoría de ellas son piezas que en su día el autor dedicó o bien a la comparsa o bien a un festejo de esa comparsa y por tanto digamos que va a ser un concierto de Elche y para Elche, es, digamos un poco monográfico porque como te decía antes lo hemos incluido dentro de la creación de interés turístico autonómico y queremos que fuese algo muy nuestro, un poco de reforzar también ese fondo musical que tiene la asociación que a veces no es conocido por todo el público y que es bueno que de vez en cuando lo vayamos uh -huh. eh, utilizando en los diferentes eventos y que mejor que un concierto para que recordar nuestras marchas de nuestros pasadores. Pues lo que veo es que la pandemia les ha dejado tiempo para reflexionar sobre los tesoros que encierran estos 40 años de historia. Y esto eh, se va a ver reflejado después en la fiesta. Por ejemplo, este concierto, supongo han estado ustedes trabajando para recuperar piezas de Ilche, de autores que ya las compusieron eh, pues dedicadas a las comparsas. Estas mismas piezas, por ejemplo, que vamos a escuchar el sábado, Se podrían escuchar en los desfiles cuando esto pase. Sí, bueno, algunas de ellas ya se usan en, en, en muchos eventos de moros y cristianos, no todas, pero sí que muchas de ellas, se han la idea cuál es, la idea es recuperar este fondo eh, musical que tenemos en Elche, porque creo que es una una suerte disponer de más de 40 piezas dedicadas a nuestra ciudad, que creo que es un fondo artístico musical importantísimo. Poco a poco se van incorporando estas piezas junto a otras también muy conocidas, pero bueno, la idea es que poco a poco eh, el archivo que tenemos en la asociación, que es un grupo de gente súper eh, trabajadora y súper investigadora, pues no solamente lo que es el archivo musical, sino también el documental, fotográfico, ...y de vestimentas, haciendo un trabajo de recuperación... ...que eh, la verdad, este año esos dos últimos años... ...lamentablemente al no tener fiestas... ...le hemos podido dedicar un poquito más de tiempo... ...a esta recuperación... ...que al fin y al cabo es nuestra historia... ...es nuestra fiesta y es un poco nuestro archivo... ...que tenemos grandes cosas que enseñar... ...como bien has comentado tú antes... ...en la exposición de la sala hora ...sobre las hermajadas de Eiche y eh, documentación de varias cosas de correspondencia, etcétera, que estamos sacando a luz para que la gente vea que tenemos este fondo documental. El documental de 30 minutos realizado por el director de, de cine Pablo Más, Avan la Cesta, ha comentado eh, o ha, lo ha descrito como es el que es un trabajo que muestra pues la esencia de moros y cristianos, la emoción del festero Pero, ¿qué hay de la historia de moros y cristianos? Eh, porque hace 40 años eh, que eh, la asociación está funcionando en Elche. ¿Estamos hablando de 40 años de historia o estamos hablando de más tiempo? Porque moros y cristianos... Estamos hablando de mucho más tiempo. Realmente, en Elche los moros y cristianos nacen eh, con la vida de la Virgen, en el siglo XVIII, XIX, lamentablemente es porque desaparecieron, en aquella época existen grabados y existen material bibliográfico donde se hablaba de unas batallas de moros y cristianos, de una toma del castillo, de unos desfiles, y realmente eh, todo estaba enfocado dentro de lo que eran las fiestas de la vida de la Virgen, que generalmente organizaban estos eventos los grupos gremiales de la ciudad, que eran los, un poco los que cada uno aportaba pues, los bienes los labradores, los alpargateros, etcétera hacían su, eh, digamos, su, lo que hoy serían las comparsas de alguna forma para eh, celebrar la Fiesta de Moros y Cristianos. En la segunda época, es ya en 1977, cuando se crea la Asociación de Moros y Cristianos actualmente, y bueno, desde entonces estamos eh, trabajando por la fiesta y bueno, eso eh, creo que cada año vamos superándonos, haciendo lo mejor posible, y yo creo que hoy en día somos un referente a nivel de eh, los polos esteros como hacemos la fiesta de que los he dicho. ¿Y a quién le deben ustedes el hecho de que eh, Moros y Cristianos no desapareciera? En 1967 se fundase. Pues vamos a ver, yo creo que el primero eh, primer personal que tenemos que agradecer, esta iniciativa en año 77 fue a Elías Jover. Elías Jover era un, una persona nacida en Elda, festero en Elda, pero eh, trabajaba en, elche, en un centro escolar y eh, le surge la idea de montar en Elda los monos y cristianos y a través de aquel centro educativo pues empiezan a hacer sus pinitos para montar los monos y cristianos. Hoy en día, eh, si los monos cristianos existen, en primer lugar fue gracias a Elías Joder, pero después gracias a todos y cada una de las personas que han participado en Buenos y Cristianos, desde el festero de pie, que día a día se esfuerzan que las fiestas cada día mejor, y lo hago sensivo a las juntas directivas, presidentes de Comparsa y presidentes de la asociación, que han mantenido viva esta fiesta y que han sí. hecho un esfuerzo grandísimo para mejorar año tras año. Pues ha hablado de esos eh, tres actos que han uh, están preparando y que algunos ya los ha realizado eh, que tienen que ver con esa declaración que consiguieron este mes de marzo como fiesta de interés turístico autonómico para moros y cristianos de Elche. Pero, ¿qué otras actividades son las que están... También ha comentado la exposición de la Calahorra. ¿Qué, qué actividades son las que están pre preparando para estas fiestas? Para llenar pues sí, esos huecos eh, nosotros, que nos deja la, sí, la cancelación. Nosotros, Como bien sabéis hacemos actividades siempre dentro de las medidas sanitarias porque de eso somos muy muy escrupulosos no queremos eh, ningún tipo de contagio y de aglomeración respecto intentamos cumpli la tab la normativa sanitaria y bueno sí que hemos hecho diferentes actividades eh. bueno eh, como te he contado hace un momento en la sala de la Calahorra tenemos una exposición que va 10 hasta el día 15 de agosto donde hacemos una una exposición eh, digamos, enfocada directamente a uno de los grandes actos de moros y x en el queche que son las embajadas de lo creo que es una exposición muy interesante muy curiosa porque aparte hay un vídeo donde los embajadores cuentan sus experiencias cuentan un poco las anécdotas a lo largo de estos cuarenta y tantos años de cómo ha sido la embajada es una posición con trajes este esteros seta parte de alardo Hay una parte de documentación y esa posición creo que es interesante porque es una, una, una, una exposición alusiva a las fiestas, pero con un alto contenido histórico y documental. También, como es habitual, nosotros siempre decoramos la ciudad con nuestras banderas, un poco para que se vea esa visibilidad de los monos y cristianos, y aunque no tengamos fiestas, el sentimiento cristiano esté permanentemente, y ahí pues sacamos las banderas a la calle, en los balcones, en la calle Trinquet, y de alguna forma, pues, eh, anunciamos que monos y cristianos deberíamos estar desfilando, pero no podemos, pero bueno, nuestra presencia queda constancia en, en las diferentes calles de nuestra ciudad y en los balcones de las viviendas particulares. También hemos convocado el tercer concurso de escaparatismo, que cada año va más. Realmente hemos ido Eh, ...incrementando el número de inscritos y la verdad es que este yo tenemos cerca de 15 comercios... ...que ya están eh, eh, los escaparates expuestos con su decoración, empezó ayer día 2 y van a estar hasta el día 15 también... ...ya se pueden ver y en la página web de la asociación están los diferentes sí. comercios... ...para que la gente pueda ir a visitarlos si quiere, porque la verdad es que cada año se esfuerza muchísimo más... Y cada vez nos ponen más difícil evitar el fallo para entregar los premios. ¿Qué premios son los que se entregan a los comercios que participan? Pues en, el comer en la en esta actividad participa activamente la Consejería de Comercio. Eh, este año ha incrementado la dotación económica y el número de premiados. Son siete, siete premios. Hay un premio especial eh, valorado en mil euros. Dos premios que llaman premio alardo y premio embajada que, valorados en 500 euros cada uno y después cuatro accesis de 250 euros cada uno. Con lo cual, tenemos siete posibles premiados, digo eh, tenemos que hacer todavía fallo y tal, pero, eh, vista las imágenes que nos están llegando, va a ser complicado poder elegir, porque hay mucho mucho mucho nivel y mucho gusto los escaparates, con lo cual, encantadísimos. Y, por último, el día 9 tendremos una un acto el que es digamos es fijo en las programaciones de agosto que va, será en la Iglesia del Salvador tendremos una misa en recuerdo a los fallecidos festeros en estos dos años por lo tanto, con eso cerramos un poquito el círculo de las actividades previstas para estos días Pues es un ambicioso programa de actos no multitudinarios, los que ustedes so, han presentado para estas no-fiestas. Eh, Julián, solo me queda preguntarte cómo, cómo está respondiendo el mundo festero, las comparsas y las filas. Eh, ¿Os habéis quedado solo la Junta Directiva para organizar todos estos no. actos o tenéis respaldo? Que va, que va. Sería, sería imposible hacer esto solamente los 100 miembros los cinco miembros de la Junta Directiva. Sería imposible. La suerte que tenemos es que los monos y cristianos somos una familia Y siempre que hemos pedido colaboración o nos han aportado ideas, siempre hemos tenido el apoyo, el esfuerzo, las manos, las ideas de muchísimos festeros que cada año se incorporan porque tienen ideas, tienen proyectos y otros encantadísimos de poder colaborar porque así abrimos mucho más el abanico de actividades. La Junta Directiva no podría hacerlo solo. Tenemos todo un apoyo de toda una masa social importantísima que es solo que colaboran, nos dan ideas. También a veces nos nos dicen que así no, que hay que cambiar las formas, porque a veces a veces nos podemos equivocar, pero bueno mm. esto es una democracia y entre todos hacemos que la fiesta cada año vaya ampliando su recorrido y cada año intentemos mejorar un poquito más. Pues es el mejor premio para la Junta Directiva, el que consigan o todavía consigan que los festeros sean o formen parte de una gran familia porque eso sí. es garantía de que ustedes tendrán fuerzas suficientes de apoyo suficiente para seguir trabajando con el fin de seguir obteniendo más reconocimientos para esta fiesta. No solo se quedan con el interés autonómico, sino que, que van por el interés turístico eh, internacional, ¿no? Bueno, realmente es una, una, una opción que está ahora mismo encima de la mesa, hay que esperar unos años para poder solicitarlo, Pero yo creo que nuestro trabajo es el día a día, hacer que la fiesta crezca, que la gente esté contenta con lo que está haciendo, que el público cuando venga se vaya contenta y quiera repetir otro año más. Y bueno, el trabajo diario se consigue pues gracias a eso, ese apoyo de todos los festeros y festeras que, uh -huh. ya te digo, están a brazo partido con nosotros y, como no, con pues la consejera de fiestas, que la verdad es que no tengo ninguna queja porque cada vez que yo ...o sugerimos cualquier tipo de idea... ...siempre nos abre los brazos... ...para cualquier actividad llevarla a cabo... ...y mira, hay que ser agradecidos... ...por lo tanto, eh, tanto al mundo festero... ...como al mundo oficialista del ayuntamiento... ...yo estoy encantada porque... ...todos son facilidades, son todos apoyos... ...y por tanto así... ...se puede hacer muchas cosas. Pues la próxima cita al margen de ese concurso de escaparatismo... ...la próxima cita la tienen con el público de Elche... ...este sábado, ¿a qué hora empieza el con... concierto? a las 8 de la tarde en el Orde Bayes. A las 8 de la tarde, supongo que el aforo es limitado porque la incidencia sí, del COVID sí ha aumentado. Pero habrá posibilidad de que la gente se pueda eh, inscribir en un formulario que pondremos en breve en la página web para que puedan apuntarse y bueno, hasta que completemos el aforo, claro, la normativa en es fundamental. Y a menos durante toda la pandemia vamos a ser muy muy respetuosos deseando deseando que acabe cuanto antes y que el año 2022 sea un año, entre comillas, normal y podemos hacer nuestras actividades como todos deseamos, que es haciéndolo en la calle, compartiendo con el Citanos y Citanas, con nuestra alegría, con nuestra música, con nuestra risa. Pues así lo, lo esperamos. Y mientras tanto, nos conformamos con esos conciertos eh, con asientos, eh, conciertos <ríe> eh, con aforo limitado. Muchísimas gracias, Julián. Mucho, muchas gracias a todos siempre, agradecido. 101.4 Teleelch Radio No esperes a que ocurra.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 Con Rosmar Alonso Son las 10 y 8 minutos De la mañana Y antes de la ronda de noticias Y de las siguientes entrevistas Vamos a seguir bailando Con la música en esta ocasión De Rosalén y Otero Baile Tus manos son el baile Tú yo Sincronizados con la soy yo tu movimiento sagrado me lleva contigo si te espero sentado se muere algo mío y no miedos, miedos son la arena y la ola soy yo Tú moviemes corazones, me eras contigo yo si espero sentada se muere algo calor y el aire que ¿Cuánto acentuada? Vamos a aprender a bailar en Vamos a aprender a bailar Y quiero no vamos a escapar, que no tele Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en una punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco. Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici. Descubre más en volvocars.es Te esperamos en Ancara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche Sor José Falcorta 35 el nuevo supermercado charter consume en elche parque empresarial en las instalaciones de gasolineras el abierto todos los días del año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 101.4, Teleelch, Radio Marca La Glorieta, con Rosmar y Alonso Pasan 14 minutos de las 10 de la mañana y nosotros damos la bienvenida a los telespectadores a quienes nos siguen desde las 10 de la mañana por nuestra señal de Teleelch en este programa La Glorieta que comienza siempre a las 9 en punto aquí en el 101.4 de TLEH Radio Marca. Y en este martes eh, do, 3 de agosto, pues hemos comenzado el programa hablando de la asociación de Parkinson, de esa campaña que ha lanzado para dar visibilidad a las eh, cuidadoras con Parkinson. ...también hemos continuado hablando de esos actos cesteros... ...que la Asociación Moros y Cristianos ha organizado... ...para estas no fiestas y que están enmarcados dentro del paraguas... ...de esa declaración que obtuvieron este año, este mismo mes de marzo... ...como fiesta de interés turístico autonómico... ...y ahora vamos a continuar pues hablando de más música... ...de ese festival, el primer festival de la canción Festes de Elche que comienza mañana en el orbe Orbevage con las semifinales y que tendrá la final el 6 de agosto, lo haremos con el director de la Escuela de Música mí quien ha organizado este festival junto a la Concejalía de Fiestas, eso se da en unos minutos porque también tenemos ronda de noticias con los datos ya actualizados por municipios y evidentemente es lo que nos temíamos. ...la tasa de incidencia sigue subiendo... ...aún no se ha doblegado ni aplanado ninguna curva de contagios... ...los casos positivos ya superan los 450 por cada 100.000 habitantes... ...y nosotros ahora continuamos y lo vamos a hacer... ...poniendo a Nati Peluso, esa cantante argentina... ...que con su tema mafiosa ya ha dado el salto a Estados Unidos y se ha colocado pues como las damas de la canción latina como la Gloria Stefan o Celia Cruz, una de las grandes se ha convertido de esta canción latina, Nati Peluso, Mafiosa. Sabe tanto de mí, te jura que jura. Si pongo mano en el fuego, por ti me la quemo.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 Tele-Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Pues pasan 21 minutos de las 10 de la mañana... ...y nosotros vamos a continuar hablando de más música... ...pero la que se hace aquí en Elche. Porque en el se va a acoger este miércoles... ...mañana mismo y el viernes por la noche... ...el primer festival de la canción Festes de Elche... ...que el Ayuntamiento y la Escuela de Música EMI la escuela de música y canto Emmy han organizado con el fin de dar una oportunidad a las a los jóvenes con talento que quieren abrirse paso en este mundo de la música. Pues bien, para hablar de este festival tenemos aquí al dire al director de esta escuela musical y de canto, Manuel Ramos, a quien saludamos, Manuel, muchas bueno, eh, felicidades por esta iniciativa y gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Y junto a él, eh, pues tenemos a Mendy, su hija, a quien también eh, damos la bienvenida, Mendy. Hola, soy oh, Mandy. Mandy, Mandy. Mandy. Sí. <ríe> Nombre artístico, Mandy. Sí. Bueno, eh, hay que hablar de Mandy porque ella, además de ser eh, música, es lo que quiere, ha terminado sus estudios superiores de canto y piano en el conservatorio ...y ha fundado en 2019... ...junto a otras chicas... ...un grupo New Fantasía... ...la Nueva Fantasía... ...pero en inglés... ...han optado sí. por el inglés... Y ...por la música electrónica... ...para abrirse ese camino... Eh, ...por la industria de la música... ...y lo tienen fácil... ...porque... Mmm, ...Mandy... ...es además... Eh, ...subcampeona... Eh, ...de... ...en deporte... ...es una deportista de élite... ...de lanzamiento de disco... ...con lo que sabe lo que es ganar y sabe lo que es el esfuerzo y el sacrificio pues mandy después hablamos contigo porque precisamente ese grupo de chicas que fundó en 2019 baseett quien va a actuar como invitada en esta primera edición del festival de la canción festes de elche un festival que manuel ramos pues ha puesto en marcha junto a la Concejalía de fiestas Manuel Ramos, ¿por qué consideras que hay jóvenes talentos en Elche suficientes como para triunfar en la industria de la música? A ver, para, para la industria de la música, ahora mmm, siempre no es un buen momento en este en, esta, en la actualidad. Pero independientemente de esto, eh, Elche elche siempre ha sido una cuna de artistas. Entonces eh, hay que estar apoyándoles. Llevamos dos años eh, muy tristes de no poder actuar y, y este año pues se abrió una luz en el aspecto de que la concejalía, cuando se lo comentamos, le pareció una interesante siempre con las medidas de seguridad, con las medidas anti-Covid, eh, en el Ordebaix, en un espacio exterior, y era una forma de de bueno de buscar talento eh, y buscar de alguna forma los artistas que estaban con la boca cerrada durante tanto tiempo que pudieran salir. Entonces hemos hecho este festival con dos modalidades, una juvenil, de 8 a 15 años, y una de adultos, de 16 años a 28, sobre todo porque sea un impulso para la gente joven no profesional y que no se nos colaran gente profesional, con unos premios bastante interesantes. Eh, en la categoría de adultos, primer premio 500 euros, el segundo premio 300 euros y el tercer premio 150 euros, además de diploma, videoclip, un montón de, de cosas interesantes. Creemos que lo va a pasar muy bien la gente, la capacidad de los device son 480, son muchos más, pero para ahora con las restricciones son 400 personas sentadas a, a dos metros de distancia entre unos y otros con la su mascarilla correspondiente y creemos que va a ser un espectáculo, no queremos sea simplemente un concurso, sino un verdadero espectáculo de audición uh -huh. que y bueno, el nivel lo más interesante es que se ha presentado gente de toda la provincia, gente de Orihuela, gente de Almoradí, gente de Torrevieja, eh gente de Delche, gente de Alicante, o sea, que tenemos uh -huh. una, una, una representación de toda la provincia. Vale. Eh, estamos hablando de una primera edición que ha habido un éxito en la participación de jóvenes talentos, pero estamos hablando de las semifinales y de la final, lo que vamos a ver. bien eh, ¿Quiénes han llegado a la semifinal? Manu Ramos. Pues sí, lo que comentaba. Eh, gente, a la semifinal se han presentado aproximadamente unos 60 entre, entre niños y adultos y se han seleccionado 16 voces eh, adultas Chicos y chicas uh -huh. de toda la provincia, como decía, eh, para la semifinal. ¿Quién, lo, ¿Quién los ha seleccionado? Pues el grupo de expertos de EMIC. Ah, de, es decir, mira. hemos hecho como de filtro para que el jurado lo tenga más fácil. Right. Eh, la gente que tenía menos nivel, menos experiencia, pues este año no ha podido ser. Seguirán preparándose para... Pero vamos, y lo que hicimos... El, el... Vosotros habéis pasado el filtro. Sí, hemos, hemos, nos pusimos en contacto con todas las escuelas de la provincia, de Canto principalmente... Y ya la gente que estaba aquí en vacaciones, uh -huh. que no se ha ido de viaje y tal, que se ha podido presentar, ha fallado gente que, que esperábamos, pero por por, por por las fechas. Y dime quiénes sois vosotros, EMIC. ¿Qué bueno, es Emic, esta escuela de música y canto? EMIC, además de una escuela de música y canto, lo que somos es coach. Es decir, preparamos a niños y jóvenes para los concursos de televisión. Desde hace muchos años, desde desde que yo estoy trabajando en, en escuelas de canto, en Alicante y en Elche, siempre las, las productoras se dirigían a nosotros pues para hacer de filtro, precisamente, para que la gente que va a los concursos, la voz kit Go talent GoTalent, eh, todos estos concursos, las productoras se dirigían a las escuelas de música. Con, con lo cual conseguimos unos contactos con las productoras y ya se ponen en contacto con nosotros directamente ¿Tenéis algún niño bueno para este año? Y presentamos. Y a partir de ahí creció y, y nació el eh, Emic Talent Academy. Con lo que eh, veremos, precisamente... Esos jóvenes que han participado, por supuesto porque si ustedes han hecho el filtro, tienen decir, contactos, queremos claro, claro. precisamente a muchos de esos jóvenes. Muchos de esos jóvenes que entonces eran niños, que ahora ya tienen 18, 19 años eh, y algunos más, mmm, que son que han participado en concursos de nivel nacional, como son, como decía antes, La Voz, como es Go Talent, como Idol Skid pues tenemos unos cuantos que han participado en cursos nacionales y algunos que han participado en, la, en Apunt, en los concursos de televisión autonómicos. Bien, pues esto es lo que veremos. Y como los premios son, eh, has dicho, metálicos para los ganadores, las categorías son dos, la infantil y la adulta, uh -huh. pero además del premio en metálico, ¿qué más se puede llevar? Porque ¿cómo se puede un festival de estas características, cómo puede ayudar a esos jóvenes que ganan este festival a triunfar en el panorama musical ¿qué, qué hay pues, que hacer? además de Metálico, que siempre es interesante por, la, por el esfuerzo, sobre todo para la gente que puede venir de fuera, desplazamientos desde otras ciudades eh, da, daremos un diploma eh, de tercer, segundo y primer premio daremos eh, para el primer premio una, un videoclip el hacer para promocionar, para que sirva, sirvamos de trampolín artístico, dentro de la medida que podamos en las redes sociales, etcétera o las televisiones, uh -huh. y eh, para los tres premiados, tanto de las dos categorías, habrá un audio que es un se grabará un cover, es uh -huh. decir, una versión personalizada de algún éxito que a los niños le gusta cantar, y entonces se grabará en estudio profesional un cover. Estos serían los premios, ¿y el jurado para este festival, para la primera edición, eh, a en han elegido? Pues ustedes? hemos querido que fuera un jurado eh, variado, y no siempre Eh, pensando en la parte técnica del canto, puesto que es canto, música, pop y, y entonces queremos que el jurado valore eh, por supuesto yo no voy a estar en el jurado no, ni sí. nadie nadie de mí va a estar en el jurado puesto que presentamos niños y sería uh -huh. no sería justo entonces el jurado por ejemplo estará presidido por la concejala de fiestas eh, estará también eh, Francisco Escudero que es uh -huh. el director de, de la UNED claro, ¿no? Eh, estará también un cantor del Misteri dentro de la Comisión de Capella, que es eh, Luis Gómez pues, hablando de la parte mm, digamos más técnica y luego habrá una influencer mm, que tiene un montón de seguidores que se llama eh, eh, Sara Fructuoso y que es además actriz que valorará la parte escénica, la parte de la escenografía, el vestuario queremos que se valore todo, uh -huh. la puesta en escena, si la persona que canta también baila que sea un artista global, que no sea simplemente eh, una voz pura y dura. Uh -huh. y, y ya nada más, eh, más miembros del jurado, ¿no? Y es posible alguna sorpresa. Vale, más. Alguna sorpresa, bien. Pues mientras delibera el, el jurado, ustedes o oh, habéis eh, considerado que New Fantasy, Fantasy. Fantasy eh, pues, eh, actúase. Exacto. Que ¿verdad? es el grupo de Mandil. Exacto, 20 minutos que será el tiempo que le daremos al jurado para que eh, uh -huh. valore. Eh, Manuel Ramos, ¿esperabas que tu hija eh, quisiera abrirse camino en el mundo de la música? A ver, yo siempre... Porque que... es subcampeona eh, de lanzamiento de disco, deportista de élite, de ¿no se conforma con el deporte, con ganar en el deporte? Yo como cualquier <risas> cual, como cualquier padre somos felices viendo a nuestra hija feliz. Como cualquier padre entonces eh, la música y el deporte me parece dos, dos disciplinas eh, muy serias muy duras Son, suelen ser las disciplinas para unos padres menos menos valoradas ¿no? primero el inglés primero las matemáticas pero siempre he querido que, que el deporte por la, la parte física y la música por la parte cultural y, y, y también eh, digamos de expresión personal eh, en este caso teniendo en cuenta que amanda desde niña demostraba cualidades para la música Entonces, siempre he querido en ese aspecto, pero luego nunca me esperaba que ella iba a despuntar en el aspecto de compositora, de productora en la música pop. Entonces, bueno, pues es una sorpresa y, y hace tiempo que quería mmm, ayudarla para que se presentara en Elche y hemos visto una, una buena oportunidad eh, fuera de concurso, uh -huh. lógicamente, eh, esta pequeña actuación. Pues Mandí, háblame. Entonces, eh, tienes el aval de tu padre. Él te ha dejado en herencia ese talento. Eh, Mandy, ¿por qué? ¿Por qué un grupo de chicas? ¿Por qué el pop? ¿Y por qué el inglés? Pues a ver, yo para empezar he estado en el conservatorio desde los 8 años y ahí no nos enseñan nada de producción, ni estilo pop, ni nada. Simplemente clásico, eh, enseñar la técnica del instrumento que elijas y algunas asignaturas complementarias como lenguaje musical, armonía, análisis, etcétera pero yo, pues como una persona normal y corriente, pues escucho otro estilo de música, varios tipos, y hay algunos que me gustan más y otros que menos. Y poco a poco, desde que empecé en el conservatorio, básicamente empecé con mi prima eh, a hacer canciones a, a piano y cantarlas y grabarlas con un móvil, y poco a poco fuimos evolucionando y empezamos a, a componer mejor y yo me abrí un paso a la producción, es decir, al saber aportar toda la música en un estudio y convertirlo todo en una canción ya más mmm, más fuerte eh, con un montón de instrumentos y un montón de cosas. Entonces, por otro por otro lado, a mí siempre me ha gustado bailar y mmm, hay un montón de grupos que cantan y bailan estilo pop y en el colegio, como tenía amigas que les gustaba cantar y en el instituto, pues poco a poco fuimos haciendo cosillas hasta que en 2019 um, empezamos con el grupo un poco más en serio, sacamos la primera canción y la verdad es que tuvo bastante éxito porque vinimos aquí también a, a hablar un poco de ella, como la hicimos y hasta ahora llevamos un año, en septiembre cumplimos ya dos, uh -huh. y lo hacemos todos nosotras, eh, yo me encargo de la composición y producción, ellas de las letras, coreografías, y somos un equipo, un equipo de cuatro que, claro, somos de aquí de Elche, y hemos empezado sin ninguna agencia discográfica, lo hacemos todos nosotras. Que es como se empieza, todo casero. Sí pero en estos dos años que lleváis, ¿cuántas canciones habéis podido sacar y qué reconocimientos habéis tenido? ¿Habéis participado o os habéis subido arriba de algún escenario ya? con Pues sí, eh, claro, empezamos a finales de 2019 con las entrevistas, claro, con una canción no se puede actuar todavía, uh -huh. a no ser que sea algo pequeño, pero claro, luego vino el COVID en, dos, en 2020 a principios y hemos estado sin poder actuar hasta ahora que más o menos mmm, con poco público se puede ya mmm, pues, hacer alguna actuación y hace una semana y media más o menos hicimos una pequeña actuación para el festival de EMIC de la Academia uh -huh. y mmm, hicimos una canción y, y ya pues debutamos ahí, pero mañana vamos a hacer una actuación de 20 minutos ya con todas las canciones que tenemos que la pandemia os ha dejado tiempo para claro, claro. ponerlas y llevarlas a cabo y porque el inglés Antes. pues el inglés simplemente porque nos gusta más bueno <risa> somos cuatro a mí me gusta más a mi prima también luego a alba y Angie, que son las otras integrantes pues eh, le gusta el inglés pero le, también le gusta el español y canta en español pero vemos que para nuestro estilo electro pop uh -huh pega muchísimo más en inglés, es más fluido. De todas formas, como vamos a seguir haciendo canciones de también otros estilos más, tipo baladas, sin coreografía, pues podemos hacerle en español también. ¿Y qué mensaje es el que...? queréis transmitir en vuestra música porque las letras de vuestra música ¿qué cuentan? ¿qué dicen? ¿cuentan lo que les preocupa a cuatro chicas? porque el grupo New Fantasy son de cuatro chicas sí. ¿qué contáis en vuestras letras? pues cada canción cuenta una historia y todas esas historias podrían llamarse como capítulos de la trayectoria de New Fantasy que es la historia completa entonces por ejemplo my way back que fue la primera canción que hicimos trata un poco sobre mmm, las personas tanto chicas como chicos que están perdidas y, y quieren encontrar su camino de vuelta my way back mi camino de vuelta y luego en las siguientes canciones que son don comeia game que las hicimos el año pasado pues ahí contamos un poco sobre experiencias así de de amor de, de las cuatro, sobre que tenemos que no llevarnos mal con la gente. Claro, resumirlo todo así. Tan... Es nuestra filosofía. Sí. Eh, New Fantasy es un poco como déjate llevar por por lo no normal, por ya. así decirlo. Eh, ¿Sois conscientes de que los grupos se deshacen precisamente, no por, porque no trincéis o no alcancéis, sino porque se requiere mucho esfuerzo y el que no os llevéis bien, eso puede ser eh, motivo para, para tener una carrera corta, Mandy? Eh, eh, por eso te digo, esas cuatro chicas que formáis el grupo, una es tu prima. Sí. Evidentemente la amistad está garantizada de años desde pequeñas, sí. pero ¿cómo cómo lo, lo lleváis las cuatro? Pues Alba y yo nos conocimos en el colegio, en sexto de primaria hasta el instituto, hasta cuarto de la ESO y bueno, y hasta ahora. Y la verdad es que somos personas un poco que razonamos, que hablamos y también hay mucha confianza y podemos debatir, podemos tener discusiones, las hemos tenido, normales. ¿Todas sin... tienen eh, formación musical como tú, con eh, estudios del conservatorio? No, yo soy la única que, que ya tiene los títulos del conservatorio, pero, por ejemplo, mi prima Rebeca se presentó a la prueba uh -huh. y la pasó, pero por otros motivos al final no, no empezó en el conservatorio, pero empezó a hacer piano por por su cuenta, a veces con, con él para enemic yeah. para aprender y también canto con Alba, Alba también empezó en Emic, eh, dando canto y Angie eh, ha estado compitiendo como yo eh, pero en baile contemporáneo y, y ha sido también eh, medallista nacional, con lo que también cuidáis la coreografía. Claro. El videoclip que habéis lanzado ahora, ¿cuál es? El que está en redes sociales, ¿cómo está yendo? Pues bastante bien, se llama Livirob. Mhm. Uh -huh. Es otro estilo así más fuerte más oscuro, con otra armonía, eh, y básicamente es eso, queremos dar fuerza a, a la gente en sí, para que las cosas del pasado no les afecten, y claro, es... Tenéis que ver el videoclip. Claro, y uh, lo que dais es, es energía suficiente para alzar el vuelo, ¿no? Sí. Y despegar de esta tierra y verlo todo desde arriba, sí. digamos, ¿no? Sí. Pues, Mandy, toda la suerte del mundo para vosotras, para estas cuatro chicas, para Nueva Fantasía, New Fantasy, en vuestro pues inicios musicales. Hay un consejo que dan todos los críticos musicales y es constancia y pasión. Creo que la tenéis, ¿no? Sí. La constancia te la enseña una disciplina artística tan importante como los estudios superiores de canto y piano. Cualquiera que haya tiene, tenga nociones de música sabe lo que es el piano sí. y también el canto. Son muchas horas de sacrificio. Supongo que esto mismo que has emprendido es sacrificio, esfuerzo y pasión. Sí, sí. Pues vamos a escuchar cómo suena New Fantasy, que sonarán mañana. En las semifinales, en el lord Ordebaix, por cierto, no hemos hablado de las entradas. ¿Son gratis? Sí, son gratis hasta completar el aforo y no es que queden demasiadas. O sea, que la gente que se dé prisa la pueden sacar por lo más ticket, y, eh, totalmente gratis, gratuitas, pero siempre con, ya digo, como con las medidas de seguridad. Manuel Ramos, eh, tú eres músico, has sido mestre de Capella del Misteri, sabes lo que es también inculcar disciplina a todos los jóvenes. Eh, ¿Qué les aconsejas a, a tu sobrina y a tu hija en este en bueno, este proyecto ya, musical de New Fantasy? Ellas ya saben que, que este mundo no es fácil y, y que la disciplina, la constancia, sin perder la ilusión, sin perder la motivación, es fundamental en, en la trayectoria. Entonces, esto son para gente joven, eh, pero tienen que tener las mismas directrices, de aunque no estén trabajando para ninguna discográfica multinacional, que es muy complicado ahora en este tratamiento, actualidad pero digamos que él eh, debe ser la misma la misma forma de trabajar la misma trayectoria pues lo han escuchado ustedes new fantasy cuatro chicas que se dirigen a los jóvenes con su música electrónica con su coreografía eh, y con su pasión para decirles que no hay que rendirse <Susurra> Tell me that one lie that you had too hide You thinking I'm somebody that reminds me I am alive they hold that I just spent, I will find it someday But baby, now it's time to wait, oh, the yeah, all the things you didn't say Yeah, it's my mind that goes, then take, then you touch uh, Come without your love, it's a dance, so I thought oh, Why not break this day? Your heart like a game Maybe your head beats, I'm going crazy I don't care, I'm sure that we see you again I just wanna be a good girl Cause that is what you want before I go, why can't you get my heart? It's all right but it's over When I say my words, I don't wanna be hurt You think one day I was lost, but no, I don't want to find my maybe it is not enough but that you this hard put your hands like a rainbow white, check your pajamas if you need good vibes, you're calling me too much to break down, now we just need to find, the way right eyes move, this baby belongs nice to you, I don't, don't know, what know what you do with this pain that goes onto my shoes, when I try girls I'm hurt, I'm sorry I can't talk and I don't wanna talk Yeah, yeah, let's get it up. Yeah, yeah, let's get it up.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 101.4 tele el radiomarca la glorieta con rosmary alonso pues estamos ya terminando quedan pocos minutos pero lo suficientes para terminar este programa con la ronda de noticias y para ello está con nosotros salvador campello muy buenos días salva la verdad es que se acumula el trabajo porque ya mañana empiezan todos los actos que se han preparado para estas no fiestas. Exactamente, y es que estamos ya en la cuenta atrás para todas las fiestas de agosto reconvertidas en época de COVID, y es que la situación sanitaria no es buena. Hace ya un mes que estábamos en esta quinta ola, no dejan de subir los datos de contagios. Eh, la comunidad valenciana recomienda no hacer... Eh, actos que tengan aglomeraciones de gente, incluso ya están recomendando que no se junten más de 10 personas, con que eh, todo lo que se podía haber hecho finalmente no se ha hecho y con razón, porque estamos viendo que los datos no son buenos. No tocamos techo en esta quinta ola, pensábamos que la semana pasada teníamos una leve bajada de número de casos y eh, no echábamos las campanas al vuelo, pero sí que estábamos muy atentos, expectantes, ilusionados en ver que ya bajaba ese... Esos no degraos se equivocó la paloma la consellera dijo que esto estaba ya doblegándose o aplanando entre el jueves y, no. y el domingo y no es entre el jueves y el domingo el fin de semana nos deja en elche 345 positivos nuevos 345 personas que ahora mismo tienen están contagiadas de COVID, a las que habría que sumar Otras 200 y pico de la semana anterior, con lo cual son unas 500 personas ahora mismo contagiadas de COVID en Elche, más sus contactos estrechos en cuarentena, es bastante gente. Y en hace que la incidencia haya aumentado hasta los 453. 453, un dato que no se veía desde principios de marzo, cuando empezábamos a bajar esos 1.500 que teníamos y... Eh, nos alegrábamos de, de estar bajando a un ritmo rápido, ahora está creciendo y crece casi al doble de velocidad, de o sea, duplicándose cada cada, cada semana. semana. Bien, pues eso significa que los hospitales como los tenemos... Los hospitales siguen creciendo tampoco, porque esta fotografía que nos da la consellería Nos la da dos veces por semana, los martes uh -huh. como hoy y los viernes. Y lo que hacemos es ver cómo ha quedado los días más cercanos. Y, por ejemplo, podemos ver cómo han estado jueves, viernes, sábado y domingo en esos cuatro días. Y, además, la incidencia es una fotografía de 14 días, de los últimos 14 días, como decimos, 453. Los hospitales sí que podemos saber cómo está la situación en este momento. Y ahora mismo tenemos que decir que sigue creciendo el número de personas ingresadas en los hospitales. Hay ahora mismo 26 personas, son dos más que ayer. La buena noticia es que en la UCI del Hospital General no hay ningún paciente, la UCI está completamente vacía. Eso sí, hay cuatro pacientes en cuidados intensivos en el Hospital Vinalopo. En planta, 16 en el Hospital General y 6 en el Hospital Vinalopo. En total, como decimos, son cuatro pacientes. Personas en las en la UCI, en este caso del Vinalopop, y 22, entre los dos hospitales, en planta. Bueno, pues esto nos demuestra que el coronavirus sigue con nosotros y que no hay que relajarse, estemos o no vacunados. O usar la mascarilla, guardar las distancias y lavarse las manos, la higiene de manos. Y respetar todo el toco de queda en Santa Pola y el no reunirse más de 10 personas a, en todos los sitios de la Comunidad Valenciana. ...tanto en privado como en público... ...salva no hay tiempo para más... ...tenemos previsiones para... ...rápidamente acaban de presentar... ...una nueva campaña de covidrio... De, ...de coembes para el reciclaje... ...con unos contenedores... ...muy especiales hechos a propósito... ...para nuestro municipio pintados por grafiteros... ...de aquí de Elche... Eh, ...con Iván Egea... ...y por eh, Juanjo Morillas... Mm. ...que han pintado esos... Eh, ...contenedores redondos... ...con forma de magrana... ...la magrana cerrada y bueno, un mensaje que pone volverán a abrirse esta esta magrana en referente a que este año no hay misteri, pero sí que lo habrá pronto. Son muy pues, bonitos, lo pueden ver, no hay uno ahora verdad. mismo en la plaza del Concurso Carístico, otro en la plaza de Baix y estarán colocados esos pues, contenedores por el que son de, de verdad espectacular. Un gran un gran aplauso para esta iniciativa porque hay que colocar al grafiti donde está, en el arte, en el arte, no en el vandalismo, sino en el arte. Así como ocurrió ayer en Torrellano que han detenido ...a los grafiteros que ensuciaron... ...la pared del cementerio de Torrellano... ...eso no tiene nada que ver con ese graffiti... ...que son los mismos que pintan las persianas... Eh, ...que hay claro. con motivos ilícitanos por... por ...algunas calles de Elche... ...la uh -huh. verdad es que esas mangranas han quedado preciosas... ...y luego el concejal de Igualdad... Mariano Valera y la concejal de Fiestas... ...Mariela Galiana van a presentar... ...la campaña de Fiestas Seguras... ...porque aunque uh -huh. no haya desfiles... y que hay actos... Sí, ...no son multitudinarios... ...pero habrá una campaña de Fiestas uh -huh. Seguras... ...por cierto que eh, a la una de la tarde, eh, a la una y cuarto, mejor dicho, en el programa del Elche en Punta, nuestro compañero Paco Gómez entrevistará hoy a Raúl Martínez, Así. el taekwondista ilcitano que fue a las Olimpiadas, estará aquí en este estudio, a la una y cuarto. Pues muchísimas gracias, salva A la una y cuarto, Raúl Martínez, eh, con Paco Gómez, y a la una, Manu García, ...y contigo también, ¿no? Exactamente, Dando aquí en el 101.4 y a las 9 y media en Telenet. Porque esta jornada también hay previsiones informativas... ...está también apretada esta agenda... ...y nosotros continuamos y lo hacemos ahora... ...con el avance deportivo con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol prosigue con su preparación... ...su última semana de pretemporada antes del arranque liguero... ...que será dentro de 13 días, el lunes 16 de agosto... ...a las 10 de la noche en el Martínez Valero ante el Athletic de Bilbao. Esta tarde los hombres de Escribá a las 7 en el Pinatar Arena... ...tienen el penúltimo partido de pretemporada, el, último, el penúltimo test... ...contra un equipo de segunda división, el Cartagena. El choque más exigente para poner el punto final a esta quinta semana de pretemporada... ...será este sábado a las 9 de la noche en el Martínez Valero... ...frente al, liva, al Levante otro rival... ...de primera división. En ese partido, el Elche estrenará las nuevas equipaciones de la firma Nike. Ya conocíamos la segunda y tercera equipación. La primera es la clásica blanca con la franja verde... ...pero como en las últimas temporadas, la franja solo eh, frontal por delante. Por detrás será la camiseta blanca. El conjunto ilicitano que prepara ese arranque liguero de momento... ...con tan solo tres fichajes de los 7-8 que faltan por eh, realizar. Dos laterales izquierdos, uno derecho, dos o tres centrocampistas, un media punta y un delantero. De momento sigue el compás de espera. Se sigue tomando con mucha calma, eh, a pesar de que el técnico blanquiverde lleva ya cinco semanas eh, preparando al equipo sin esos fichajes. Tan solo los tres, los dos centrales, Pedro Vigas y Enzo Rocco, y el guardameta, Kiko Casilla. Hasta luego.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 Muy buen día. Hoy comienza a retirarse ya la masa de aire polar marítimo que nos ha acompañado durante los últimos días, pero estamos muy pendientes de la llegada de otra paguada de aire frío en altura, poco profunda, que mañana, con el viento de componente terral, va a disparar las temperaturas. Durante esta madrugada, temperaturas bajas para la época del año en la que nos encontramos. Aquí en la estación meteorológica de Telaelch hemos alcanzado una mínima en torno a los 21 grados. En el sur del Camp de Elch hemos rociado. Los 19, 20 grados. Para hoy una jornada marcada por una mayor estabilidad atmosférica con predominio en cielos despejados, aunque por la tarde veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto. El viento flojo de componente norte a primeras horas de la mañana, por la tarde de sureste, rachas que no van a superar los 20, 25 kilómetros por hora. Hoy ya comenzarán a subir un poco las temperaturas máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 29 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 30-31 grados. Mañana mañana miércoles nos cruzará esa vaguada de aire frío en altura poco profunda. Esto se va a traducir en intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, viento flojo de componente sur, eh, temperaturas que van a subir por encima de los 33 o 34 grados mínimas en torno a los 22 grados jueves, viernes, sábado, con una dorsal anticiclónica, estabilidad atmosférica, con cielos prácticamente despejados y temperaturas que irán subiendo el jueves 31, el viernes alcanzaremos los 32 y para el sábado rozaremos los 33 grados. Valores térmicos más acordes a la época del año en la que nos encontramos. El tiempo, en Teleelch, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai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 Pues nosotros nos vamos ya después de la ronda de noticias, terminamos el programa La Glorieta y lo hacemos con la música de Gloria Estefan, vuelve ya nuestra compañera Rosa Lucas para estar entre amigos y La Glorieta vuelve mañana miércoles 4 de agosto, día en el que se descubrió la Dama del Che dedicaremos unos minutos para hablar de ese hallazgo y del valor inmenso que tiene el busto Ibero para nosotros y para el mundo volvemos mañana Sé que aún me queda una oportunitat Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé